Bueno, Fernando, eh, finalizó esta reunión que mantuvieron con el Consejo de Seguridad. Eh, si ¿sí se puede conocer algunos de los, de los datos o de los temas que se trataron esta noche. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, bueno, esta reunión habíamos pedido nosotros eh, la semana pasada, porque ya hacía algunos meses que no se producían reuniones del Consejo de Seguridad, cuando la, la frecuencia normal y habitual era prácticamente una mensual. Y estábamos un poquito desconectados de lo, de lo que es la rutina de la, del Consejo, que es este ver un poco los gastos, el, el, el, el dinero recaudado, el dinero invertido en reparaciones. Eh, ¿Se, han ¿Se han incrementado los gastos? Digo, teniendo en cuenta que hay más móviles por ahí, ¿no? Claro, bueno, fue uno de los temas que se trató que que ahora sobre todo con la nueva tanda que se está empezando a gestionar va a haber un, va a haber un faltante de dinero para mantener mantener tantos móviles eh, por lo menos como está planteada la tasa de seguridad hoy en día así que bueno ese era uno de los temas y después otro tema era que nosotros queríamos tratar ahora con esta de, de diferenciación que va a haber de, entre la seguridad rural en una nueva superintendencia independiente de la distrital, eh, cómo se va a, a distribuir el dinero del consejo en lo que sean los móviles que exclusivamente funcionen en, esas, en esa nueva superintendencia de seguridad rural. Eh, bueno, son todos temas que empezamos a tirar en la mesa, que todavía no tienen solución, eh, solución definitiva ni ninguna ninguna decisión tomada así que bueno empezar a trabajar de nuevo en el consejo porque ya te digo hace unos meses que estaba un poquito obligado ustedes lo que quieren también Fernando es que si la, el dinero que, que se gasta se gasten los móviles que van a este, patrullar el, el partido de la barriga podríamos decir mm. y que por allá no se vayan a otros partidos ¿no? claro eso es lo que tenemos un Un poco de miedo de, de, del dinero que surge de, de los contribuyentes o la barrincia que queden los móviles que van a que, que si bien pueden pertenecer a una superintendencia que excede los límites del partido de la barriga pero que esos móviles eh, funcionen dentro del partido de la barriilla ya que es dinero de los contribuyentes de la barriga bueno eh, son todas estas cosas que tienen muchos grises eh, los, los vos sabés que los anuncios siempre preceden por mucho a A, a las a las formas que se le dan a las cosas así que lo de la superintendencia está anunciado hace mucho lo de la superintendencia se, innova, se, se, se hizo un acto ahora un par de meses con y en fin eh, pero realmente nadie creo que nadie sabe muy muy a ciencia cierta ni en los altos niveles cómo va a funcionar en definitiva esto ¿la patrocinia rural queda así en la asociación rural? si sí, en principio si sí, queda ahí donde estaba pero ya no pertenece a la distrital ¿no? claro Sí. Así que bueno, en qué quedaron ahora tomando. Todo, no, seguir trabajando, eh, ya con esta inquietud, con esta inquietud y tenemos que Tenemos que hablar con la gente, del, con el nuevo jefe de esta famosa superintendencia a ver cómo que, qué es lo que él sabe, cómo piensa que esto va a funcionar, cómo va a manejar el, a sus móviles. ¿Cómo ven la situación en lo que respecta a la seguridad en el campo? ¿Qué es lo que eh, controlan ustedes más la vemos eh, como es sabido sin cambios sin cambios a favor con fluctuaciones pero sin cambios y ya te digo mucha esperanza puesta en lo que lo hablábamos los otros días en una, en la mejor actuación de la parte fiscal y de la, de la, de la presión que puede hacer la justicia sobre sobre la ciudad de la policía y sobre sobre poder hacer adelantar algunas causas en fin ese es un poco la esperanza que tenemos puesta de hoy en día de nada, no.